Kaixo lagunak eta ongi etorriak izan saiteztela, lurreta murmur, irratzailearen beste programa batera. Gaurko programa autz anitzekoa izango da. Bizi lurreko laokidok parte hartuko dugulako hortan. Bilboko estudiotik iratze, Kaixo iratzez moduz. Kaixo egorrian daiz. Eta ni negu, eta ego biz, egon gara. Eta urrunean ondurasetik Maria eta Maitan ditugu berri emaile gisa. Aurreratu dugun bezala, gaurko irratzaioa joa, Erta Amerikako Usain duen programa izango dela. E, Aurreratu bezala, e, Honduras era goaz, bertako herriaren egoera, ba, ba nolabait ere, ba, bueno, ba guztu hartzeko eta ikusteko zelan da bizen, e, batak izuen besala, e, Hondurasi jarrepen, Ez egin izan diogu bizilurretik, hanbertan e, laguna asko ditugulako, eta azken urtetan bo, aldaketak egon dira hor politikari dagokionez, eta hori aprobetsatuz, ba, aurko programa berezia izango duzue, Honduras buruz. Bi Honduras! Esan zuen, El Salvadorretik, Espainiako ultra eskuineko alderdi bateko morri batek. Geroztik, asko aldatu da, erta Amerikako aipatutako herria. Batez ere, 2000, bederatzi, 2000 bederatzitik pairatu esan dituen Estatu Kolpe, Autezkundetan, Putzerasoak, Iruzurrak eta Estatu Batuetako etengabeko eskuzartzea egora e, ba bueno, ba, e, eragina esan duela bertan. Baina, 2000 eta hogeita bateko azararen hogeita sortzean Ospatutako hauteskundetan Xiomara Castrok lideratzen zuen Libre Libertad y Refundación alderdikoa serrendak irabazi zion ofizialismoaren ordezkaria senaren alderdi nazionalari. Gobernua osatzeko hainbat arazoak gain ditustean ematen du Hondurasek Alba garaiko herri aurrerakoien bidea jarraitzeko pausuak pa ematen hasi direla. Bitartean, onduraseko biakampesinako kide esanguratzu bat eta bizilurreko laguna den Rafael Alegria, INA, Instituto Nacional Agrario, zuzendari, zuzendari ordea izendatu berri da, eta berarekin hitz egiteko aukera izango dugu. Rafael Alegria biakampesinako mugimenduaren aurpegia izan da onduraseen azken urteetan, zeinetan agronegoziaren kontra borrokatzagatik jasarpena jaso izan duena. Bera kontatuko digu nolakoa den aurkitu duten panorama eta seintzuk erronka dituzten datosen urteetarako. Dena den, ez ditugu baserritarren hautzak alboratuko bakarrik horrengo bertuan ditugu kideak elkarrizketatzeko. Eta horretarako biakanpesinako kidea den Wendy Cruz ere elkar elkarrizketatuko dugu gaurko irratza joan. Guendi, nekazal historikoa izateaz gain, gertutik bizizan ditu bere herriak, e, izan dituen erronkaak mehatzuak eta aldaketak, eta horregatik badaki, zer eskatu behar zaion gobertu berriari. Eta ez dute etxiko, ora ingoan, aleatuak badirare. Ba, esan bezala, elkarrizketa ondurazen zen dabiltzaten bizilurreko kideek, mariak eta maitanek egindute, eta hemendik. laura hogeita mazaz piefenber estudiotik, gurea, gurea eta azkerrik beroena lortutako agatik. Jaquín, badakigulako ez dela baterea erraza de izan. Viva Honduras eta viva Zuek! Viva! Bueno, buenos días, don Rafael. Eh, muchísimas gracias por, por sacar este espacio para, para poder compartir y poder contar, contarnos un poquito de, de la situación actual de, de Honduras. Sí, buenos días, María. Un saludo a los amigos, compañeros de Bizilur, Y al pueblo vasco que eh, ojalá tenga la oportunidad de escucharlo en esta entrevista. Sí, sí, seguro que sí. Bueno, aquí eh, estamos aquí en Honduras eh, con Rafael Alegría, fundador y ex coordinador general de la vía campesina a nivel internacional, coordinador de, de la misma a nivel de Honduras y ha sido diputado del partido Libertad y Refundación, el Partido Libre de Honduras, que es la parte de la alianza del gobierno actual. Y es ahora eh, viceministro del Instituto Nacional Agrario de, de Honduras. Para situar un poco un poquito la situación, eh, para situar un poquito a nuestros oyentes ya nuestros oyentes, recordamos que tras el golpe de Estado de 2009 el país ha estado viviendo una... Ha estado viviendo bajo una dictadura, con una militarización del país y una enorme represión de los movimientos sociales. Así es, ¿verdad? Así es. Eh, ha habido un acumulamiento de poderes eh, sometido a la corrupción y, y bueno, ¿no? eh, vaciamiento de las arcas del Estado por el narco estado y el robo del triunfo electoral en más de una ocasión. Sin embargo, eh, toda esta situación ha dado un giro con las últimas elecciones de 2021 y el triunfo de Xiomara Castro, pero bueno queremos preguntarle eh, qué es lo que ha cambiado eh, en estas últimas elecciones para poner fin a esta situación y cómo lo vieron ustedes, o cómo lo vio usted. Correcto, así es María, mire, nosotros después del golpe de Estado sufrimos un, eh, una dictadura oprobiosa, Uh -huh. eh, qué eh, concentró eh, todo el poder político económico eh, en una en una clase eh, oligárquica eh, en honduras ¿verdad? que manejaba absolutamente todo ¿verdad? el poder económico el poder político y el poder militar y Eh, en ese sentido, eh, la situación para los movimientos sociales era extremadamente grave. Eh, se eliminó pues, prácticamente el derecho ¿verdad? a expresarnos libremente, el derecho a reclamar nuestros eh, derechos a la tierra, al territorio, al agua, a los recursos naturales. Vino una eh, profundización de las privatizaciones, de nuestros recursos y sobre todo a la represión ¿verdad? de nuestro pueblo uh -huh. o sea, miles de campesinos por reclamar tierra fueron a parar a la cárcel, eh, dirigentes destacados de los pueblos indígenas y nuestro movimiento campesino fueron asesinados también y, eh, y, y perseguidos y todo el movimiento social y lo grave eh, precisamente hoy se está cumpliendo un Bueno, hay un hecho trascendental en la vida política de, de, del país, ¿verdad? porque esa dictadura ¿verdad? estaba completamente, no solamente vinculada, sino dirigida ¿verdad? por el crimen organizado, eh, por el narcotráfico y por los grupos de poder. ¿verdad? Al grado que el que hizo de presidente eh, de Honduras, Eh, en los últimos ocho años eh, o 12 podríamos decir, ¿ver? hoy precisamente que estamos realizando en este, esta entrevista María uh -huh. se lo están llevando los gringos los norteamericanos porque lo acusan de ser el jefe de la mafia del narcotráfico en el país, te puedes imaginar un país como el nuestro eh, bueno pequeño a nivel de Centroamérica eh, con altos niveles de, de pobreza extrema ¿verdad? y de represión... ...hemos estado prácticamente gobernado por una dictadura del crimen organizado en el país... ...por eso la, la represión que hemos recibido a todos los niveles ha sido muy grave, muy grave... ...pero como, como tú decías, eso creo que eh, hay residuos todavía de esa dictadura pero se están haciendo esfuerzos con el nuevo gobierno democrático de la compañera Xiomara Castro. Ok, ok. Y en esta situación en la que el nuevo gobierno recibe el país, con estas instituciones permeadas por la narcodictadura, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo recibe? ¿Cuál es la deuda del país? ¿Y cómo están las instituciones en el momento en que el gobierno recibe? Sí, una característica de la dictadura fue precisamente a debilitar toda la parte institucional y concentrar todo el poder, eh, lo decíamos en la, en la anterior intervención y lógicamente hoy con el nuevo gobierno una de las prioridades es cómo restablecer reestructurar, reorientar toda la parte institucional del país ¿no? eh, cómo eh, enfrentar la enorme deuda pública, interna y externa, ¿verdad? ¿Cómo superar eh, deudas de instituciones como el de la energía eléctrica? Que el anterior gobierno la dejó en, en una sola institución de la energía eléctrica eh, endeudada hasta por 75 mil millones de lempiras. Es una exageración, ¿verdad? Y, y, y bueno... Este año, en el mes de marzo, el gobierno de Xiomara tuvo que pagar a esa deuda con los organismos internacionales 13 mil millones de lempiras en el mes de marzo ¿verdad? porque eh, la deuda eh, interna y externa anda por los 20 mil millones de dólares. O sea, un país completamente endeudado, ¿verdad? completamente eh, endeudado Y, y además empobrecido ¿verdad? y hay algo que, que a mí me gusta destacar y es que en, en el marco de esa dictadura el pueblo hondureño los sectores y en el caso de los sectores productivos agrícolas eh, pequeños eh, eh, empresarios eh, se perdió la esperanza ¿verdad? creíamos que todo estaba perdido y que no se podía hacer nada hasta ahora que estamos eh, en un nuevo uh, gobierno eh, vuelve otra vez verdad a, a esperanzarnos de los diferentes sectores a organizarnos a estructurarnos y, y, y aprovechar los espacios que el nuevo gobierno da por ejemplo en el sector agrícola verdad precisamente en el marco de eh, el día mundial de lucha campesina que se celebró aquí en Honduras, precisamente en ayer eh, uh -huh. lanzamos uh, eh, la idea de, de combate a la pobreza verdad y la producción y productividad por la soberanía alimentaria que quedó destruido también absolutamente destruido todo eh, el hilo productivo de los pequeños medianos agricultores se desarticuló ¿verdad? la economía campesina se destruyó ¿verdad? por eso la migraciones eh, masivas ¿verdad? del campo de los de, de algunos sectores de barrio margindo son permanentes y grandes o sea eh, ahora eso vuelve otra vez a, a, a ver cómo cómo nos articulamos uh -huh. sí. en todo ese proceso verdad y, y en el nivel eh, agrario hay una esperanza ya eh, nos estamos reuniendo las instituciones del sector público agrícola como la Secretaría de Agricultura y Ganadería, el Instituto Nacional Agrario, uh -huh. que son piezas fundamentales en el, en, en el proceso de producción y distribución uh -huh. de la tierra, el Instituto de Conservación Forestal, eh, la, el Instituto de eh, Mercadeo Agrícola, eh, bueno, hasta los organismos que que... Eh, controlan, digamos, si si hay lluvia o no hay lluvia en uh -huh. COPECO, los comités de emergencia y todo eso. O sea, es como que vuelve una, una esperanza uh -huh. y, y en eso estamos, ¿verdad? en lo que yo estoy en el Instituto Nacional uh -huh. Agrario, ¿verdad? estamos estructurando metas sobre el acceso a la tierra, por ejemplo, uh -huh. aquí ha habido una concentración espantosa de la tierra, se calcula que entre los años 60 a donde estamos, 550.000 hectáreas de tierra han sido reconcentradas ¿verdad? para las empresas agroindustriales, uh -huh. las empresas eh, eh, eh, internacionales. Eh, gracias a Dios, hay, anoche se, eh, se derogó uh, las sedes, verdad uh -huh. que era un proyecto realmente nefasto para la soberanía, para la... la, la, la la posibilidad de incorporación de grandes sectores a la tierra, ¿verdad? porque era un proyecto realmente de, de, de despojo y de concentración de toda la riqueza. Anoche se derogó. Las zonas especiales las de zonas desarrollo. especiales de desarrollo. Definitivamente. ¿Que, que daban la soberanía. Absolutamente, que prácticamente era un Estado dentro de nuestro Estado. Y la presidenta Xiomara Castro en campaña dijo, vamos a derogarlas. Y anoche el Congreso Nacional las derogó. Definitivamente eso es un gran paso. ¿verdad? Claro que hay hay, hay, hay eh, buenas decisiones que se han tomado en estos dos meses, estos 100 días, eh, pero se perfila pues que tenemos que trabajar en varios aspectos, el aspecto democrático. ¿verdad? Ustedes bien son testigos que muchos pueblos, mucha gente, muchos sectores se están pronunciando en las calles ¿verdad? y hay protestas y hay tomas y todo eso, pero no vamos a ver militares ni policía reprimiendo el sí. pueblo. El reclamo es justo, es legítimo y lógicamente todavía eh, no entendemos el proceso de transición que estamos viviendo ¿verdad? y sí. queremos que en 100 días resolver todo y eso es uh -huh. absolutamente imposible. No, en 100 días está difícil, difícil hacer los claro. pero ya desde el inicio del gobierno de Xiomara… Espera, En esos 100 días decíamos que difícil hacer todos esos cambios, pero al menos desde la entrada al poder de Xiomara eh, hubo un cambio de, de intenciones y de actitud, porque lo primero que hizo, si no me equivoco, fue llamar a todos los sectores y organizar diálogos por sectores obviamente uno de esos sectores fue el sector campesino, que agrupó no sólo a las organizaciones de vía campesina, sino también a otras, y ¿qué propuestas de trabajo pusieron sobre la mesa en esos días? Sí, efectivamente un, un eje fundamental para el gobierno de Xiomara es fortalecer la democracia y la participación del pueblo, ¿verdad? Eh, recuérdese que ella en campaña levantó la frase eh, mi alianza es con el pueblo uh -huh. con el pueblo y desde antes de asumir el poder ella organizó comisiones ¿verdad? para un diálogo abierto con todos los sectores sociales del país dijo vamos a gobernar con los movimientos sociales y ahí se expresaron eh, mujeres, campesinos pueblos indígenas sindicalistas, obreros Eh, pequeños y medianos agricultores, eh, maestros, profesionales, o sea, uh -huh. todo el estamento social. ¿verdad? Y ese diálogo va a continuar ahora en el gobierno. Y uh -huh. También eh, un eje fundamental del gobierno es el combate a la corrupción. ¿verdad? Este país se ha caracterizado ¿verdad? durante la dictadura como uno de los más corruptos del mundo eh, entonces se está atacando esa área al grado que ha constituido una secretaría de estado ¿verdad? de transparencia y combate a la corrupción ¿verdad? eso es eso es muy importante y también eh, cómo atacar los problemas de pobreza ¿verdad? y dentro de ese ataque a la pobreza está sin lugar a duda El tema de tierra, el tema de los recursos eh, naturales, ¿verdad? los bienes naturales, eh, el agua, verdad los bosques, eh, la minería ha prohibido la explotación de la minería a cielo abierto. Creo que sí. ese es un, un, un gran paso también y eh, ha derogado la ley de secretos que la había institu institucionalizado la dictadura donde hacían y deshacían, como decimos nosotros aquí, que el pueblo no se daba cuenta. Eso está completamente eh, derogado. Y, y bueno, y actualmente el movimiento campesino y las instituciones del Estado estamos en un proceso de diálogo permanente uh -huh. para orientar verdad las políticas, las medidas eh, en el área uh, agrícola, porque la los niveles de pobreza son grandes ¿verdad? y esos esa pobreza se concentra mucho en el área rural ¿verdad? y él nos eh, y en los barrios marginados eh, el tema de la mujer por ejemplo xiomara sí, sí, el, sí, sí. eh, eh, elevó a rango constitucional y de secretaría de estado eh, eh, la secretaría de la mujer uh -huh. para impulsar sí lo que hemos venido luchando siempre ¿verdad? en todas estas uh, perspectivas, actividades trabajar con las mujeres con el tema de género uh -huh. es fundamental y algo en campaña dijo Xiomara que lo está cumpliendo ahora eh, vamos a defender el derecho de las mujeres desde casa de gobierno y entonces hay un gran espacio para las mujeres ayer mismo la Secretaría de Estado en Agricultura y Ganadería neoama a a impulsar el proyecto de Crédito Mujer, ¿verdad? Sí. Que son créditos para sí. las mujeres, que es tierra para las mujeres y Entonces, entonces se eso se iba a aprobar después de una campaña es, de los movimientos sociales, pero exact, nunca se dotó de presupuesto, es, exactamente, ¿verdad? nunca se dotó, se llegó hasta la ley ahora, ¿verdad? Eh, se impulsa eso. Entonces, eh, también hay que levantarle la cara a este país en sí. el En, ...en el contexto internacional... ...Honduras... ...durante esa dictadura se conoció por... ...el crimen, por la droga... ...por la represión, por la corrupción... Uh -huh. ...bueno, en una situación... Eh, ...triste y lamentable... ...ahora, eso para nosotros... Ha, ...ha terminado... ...y una nueva era... ...empieza, ¿verdad? ...para... Eh, ...reconstruir el país... ...reconstruir el país, ¿verdad? Porque... Ustedes que la conocen, es un país, de, yo les decía, pequeño, así pero debe uh -huh. ser muy honorable, eso muy bonito, bien. por cierto, ¿verdad? y tenemos que precisamente eh, profundizar en eso. Y nosotros hemos dicho, creo que la comunidad internacional debe ayudarnos también, uh -huh. a levantarnos de nuevo, y, y bueno, y por eso agradecemos nosotros mucho uh -huh. la cooperación del gobierno vasco la cooperación de Bicilur, la cooperación de Mundubal y otras instituciones que están dispuestos a apoyar la cooperación con Vía Campesina. Como ustedes vieron, Vía Campesina es una de las organizaciones eh, referentes ¿verdad? ante los campesinos, ante las mujeres, ante los pueblos indígenas, pero hoy también es muy referente junto con el movimiento campesino indígena y de mujeres y jóvenes uh -huh. sí. frente al gobierno de la compañera Xiomara Castro. Mira, es, que, es que no de es así ah, lo o lo grabamos ya lo grabamos ya luego todo se puede tatuar porque... bueno don Rafael ay, quería preguntarle cuáles son las prioridades de, del sector agrario si sí, eh, una prioridad fundamental es el acceso a la tierra porque el despojo de campesinos de ...y pueblos indígenas y de mujeres durante la dictadura fue enorme. La reconcentración también de la tierra fue acelerada. Eh, ese es una, entonces, acceso a la tierra para los campesinos que no la tienen, para mujeres, eh, para jóvenes. Eh, dos, para los pueblos indígenas y la titulación masiva de estas parcelas de tierra porque aquí los grandes eh, industriales hablan de inseguridad jurídica, pero de ellos, ¿verdad? Y quieren seguridad jurídica solo de ellos. Nosotros decimos los campesinos los pueblos indígenas tienen derecho también, y las mujeres también uh -huh. tienen derecho a tener sus títulos de propiedad. Uh -huh. Entonces, es una prioridad para, para el sector agrario, titulación masiva de este campo. Eh, el otro es el tema de financiamiento con la Secretaría de Agricultura, ¿verdad? Se hará ha uh, revivido, que estaba cerrado uh -huh. el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Es una buena medida, ¿verdad? Y este gobierno ha destinado fondos para apoyar la micro y pequeña producción eh, campesina. Lo otro es que estamos en un proceso de organización de la empresa, de la empresa campesina, de la empresa indígena, de la empresa con las mujeres, para la producción agrícola. ¿verdad? para el acto de consumo es también para generar ingresos uh -huh. y eh, el otro área es la formación campesina uh -huh. Nosotros estamos ante una población campesina todavía analfabeta sí. eh, con bajísimos niveles de formación uh -huh. eh, de educación formal eh, Entonces eh, tenemos que estamos organizando el programa de capacitación campesina para la reforma agraria pro ¿verdad? en el marco de, de uh -huh. para consolidar todos estos procesos entonces eh, eh, en eso eh, en eso estamos verdad articulando eh, fortaleciendo y precisamente eh, tratando de, de consolidar tenemos graves problemas y es que como quedaron las arcas del estado prácticamente saqueadas uh -huh. saqueadas entonces eh, sí. la búsqueda la generación uh -huh. de la cooperación es fundamental, ¿verdad? Por eso una alianza entre el gobierno de Xiomara, entre los campesinos, las organizaciones sociales, ¿verdad?, con la comunidad internacional es sumamente importante y necesaria. Vale, vale pues ahí don Rafael eh, creo que nos ha dado una explicación muy clara de, de la situación actual Eh, por lo que solo nos queda agradecerle agradecerle este espacio agradecerle eh, este este momento no que hemos creado y poder eh, entre todas y todos eh, crear más conciencia y sensibilizarrnos de alguna manera a, al mundo claro. la situación de mi parte como vía campesina reiterarles ese ese agradecimiento ¿no? porque ustedes se uh -huh. eh, Las organizaciones sí. las del País Vasco han sido parte durante la dictadura sí, apoyando sí, esta lucha, sí, sí. ¿verdad? Yo creo que no, no es delito decirlo, no, no. siempre nos acompañaron y ahora sí, sí, en esta sí, nueva sí. fase verdad sí, sí. de reconstrucción, de lucha de, de, de poder social y popular, uh -huh. eh, de lucha contra la pobreza, la desigualdad, uh -huh. la discriminación de todos los sectores, que ustedes siguen con nosotros aquí. El pueblo vasco sigue con nosotros, el gobierno vasco sigue con nosotros. Gracias a usted por todo. Muchas gracias. Bueno, hemos estado hablando con Rafael Alegría, que ahora es representante de, del nuevo gobierno, ¿no? como viceministro de INAH. Y ahora tenemos aquí a Wendy Cruz, coordinadora técnica de proyectos de la vía campesina, feminista, y que ha venido acompañando sobre todo los procesos de, de vía campesina en general y de las mujeres, de la articulación de mujeres en particular. Eh, bienvenida, Wendy, gracias por estar aquí. Muchas gracias por el espacio. Un saludo hasta el País Vasco. Siempre contentas y felices, ¿verdad?, de conectarnos, aunque sea de la forma virtual. Y siempre recibimos, ¿verdad?, ese calor esa energía ¿va? que tenemos uh -huh. eh, los militantes de los movimientos porque creo que construimos verdad esa militancia eh, que tengamos un papel técnico uh -huh. pero, pero precisamente en vía campesina hemos desarrollado ese ese papel de, de, de técnicos militantes uh -huh. que es sumamente importante para poder avanzar en la en las la propuestas políticas que tenemos como movimiento uh -huh. Vale, y Wendy, eh, bueno, hemos hablado con Rafael sobre el giro electoral que ha tenido el país con el fin este de la narco pero le queríamos preguntar eh, a usted, a ver cómo ha vivido este cambio, este cambio electoral y cómo cómo se ha dado. Bueno, eh, realmente este cambio electoral estamos, como decir, asimilando uh -huh. un proceso estamos esperando construir procesos con las nuevas autoridades porque venimos de 12 años de dictadura, pero esos 12 años de dictadura ha significado destrucción de nuestro estado como estado, de nuestra ciudadanía, como como país, ¿verdad? Retrocesos en derechos humanos y el país prácticamente está en unas condiciones no favorables para nosotros aunque tengamos la voluntad política del nuevo gobierno hay condiciones desfavorables en el país que no se van a cambiar de la noche a la mañana tiene que ser un proceso pero también los que estamos del otro lado los que no estamos en el lado gubernamental tenemos un reto de tener una visión clara objetiva uh -huh. porque algunas veces vamos a estar de acuerdo con las actividades actuales y otras veces vamos a estar en desacuerdo porque en todo gobierno hay intereses hay grupos que se infiltran en las en los gobiernos y los movimientos sociales no podemos perder nuestra perspectiva de, de nuestros principios de nuestras luchas o sea tenemos que de nuestra y de la organización sobre todo eh, eso Es un tema que estamos discutiendo precisamente con el movimiento feminista. tenemos Vamos a tener una jornada de reflexión. ¿Cuál va a ser el papel de nosotras las mujeres ante el gobierno de Xiomara Castro? Porque nosotras sí tenemos algunas preocupaciones y estamos viendo algunas realidades eh, podemos tener a la mujer a una mujer presidenta por primera vez en honduras sí. de, era nuestra siguiente pregunta más de 600 presidenta? años verdad de, de tener eh, presidentes en estos países uh -huh. hombres pero también estamos conscientes que summar eh, es la presidenta pero la estructura del estado el estado es una estructura patriarcal sí. Sí. y aunque hoy día hay mayor número de mujeres en cargos públicos pero nosotros cuestionamos también que no queremos estar en cargos intermedios, no nosotras como movimientos eh, militantes del movimiento campesino feminista, pero si sí las mujeres en la sociedad en general, miramos hay muy, muchas mujeres en cargos intermedios pero no se vale solo estar en cargos intermedios, deben de estar en cargos de toma de decisión y algunos no tenemos el 50% Entonces, todas esas cosas nos están marcando, eh, como decir, todas estamos a la expectativa que podemos coordinar, pero desde nuestra agenda como uh -huh. movimiento, no desde una agenda de, de gobierno. El gobierno de Xiomara ha adoptado mucha agenda del movimiento y a, hay que ponerle ojo a eso, uh -huh, uh -huh. porque una cosa es tener la buena voluntad, pero una cosa es Eh, ¿Cómo decir? Mantener la esencia de nuestras propuestas y de nuestras visiones políticas. Entonces, ante eso eh, hay mucha incertidumbre. Para nosotras estamos en mucha incertidumbre, eh, sentimos mucha voluntad de parte del gobierno, pero todos y todas tenemos que estar muy como decir con, con los ojos al frente uh -huh. de que los grupos de poder están en las estructuras del estado sí, uh -huh. y que, eso no que esos grupos de poder mueven hilos sí. al interno de la, de, la, de la institucionalidad del estado entonces a veces puede haber mucha voluntad pero a ver como nosotras decimos a ver si podemos concretar cosas uh -huh. palpables que realmente nos vayan a dejando un, un piso de cambio que se mire en la vida de las personas. Por ejemplo, en Honduras no es posible que sigamos diciendo que de cada diez hondureños, siete viven en, en pobreza. De cada diez hondureños, cinco viven en extrema pobreza. Entonces yo digo, bueno, Xiomara puede marcar un, un hito en este país, en la historia de Centroamérica, de América Latina, un antes y un después. Pero eso va a depender también de un equipo que sí la acompaña desde a su misión desde un movimiento que no nos desarticulemos por tener un, un gobierno eh, progresista, verdad que para nosotros entre paréntesis porque es eh, Xiomara ha llegado por una alianza uh -huh. a, a, a la presidencia y una alianza donde está conformada por grupos de derecha. Y eso uh -huh. lo tenemos que reconocer. Y si no lo reconocemos, estaríamos perdiendo, la el, como decimos, nuestro surco, nuestro podríamos perder prácticamente también esa esperanza que el pueblo ha depositado eh, en la presidenta Xiomara. Entonces son muchos retos, en realidad tenemos muchos retos los hondureños y hondureñas, y especialmente nosotras las mujeres, que nos atrevimos, como decimos, a hacer un pacto por los derechos humanos de las mujeres rurales, y que en ese pacto eh, van pactos como mejorar los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres campesinas, que es una deuda histórica en Honduras por el grado de desigualdad que viven las mujeres del campo en uh -huh. este país. Es así porque ahí están, para mí, un gobierno de hoy, estaba escuchando programa, 87 días tiene el gobierno, uh -huh. y se ha enfrentado a muchas cosas en 87 días, verdad sí. porque es un estado destruido total y no va a ser en cuatro años tampoco que lo vamos a... Uh -huh. pero tampoco nosotras las mujeres estamos como dispuestas a, a siempre a deponer que eso ahorita no, que no sea prioridad nuestra agenda, uh -huh. porque toda la vida si sí ha sido en movimientos, en gobierno, que por equi problema nacional las agendas de las mujeres siempre van postergadas y creo que nosotros como movimiento estamos bien posicionadas y esperamos mantenernos ¿verdad? Uh -huh. porque también hay cosas internas en los movimientos, hay mucha por ejemplo militancia especialmente de la juventud que salió del movimiento y se convirtió a gobierno uh -huh. y, y eso es bien peligroso porque las dinámicas de los movimientos sociales son muy diferentes hacia el gobierno y esperamos que esas compañeras y compañeros que tienen mucha afinidad a nuestros movimientos guarden el respeto guarden la línea de división porque eh, no querernos de porque son nuestros compas de lucha imponernos cosas criterios de los gobiernos Algunas cosas seguro no vamos a estar eh, no vamos a coincidir pero las que consideramos van a tener aquí unas aliadas, pero sobre todo vamos a ser muy críticas y como vamos a ser muy vigilantes de esas políticas que pueda impulsar Xiomara. Hemos insistido, tras la saciedad, que no queremos políticas asistencialistas, porque esas políticas asistencialistas no cambian la vida ni la realidad de la gente. Y, y esa ha sido una herramienta de todos los gobiernos, tener políticas asistencialistas, para mantener contenta a la gente por una bolsita, una libra de arroz, entonces Tomarlo yo ahí sí tenemos. estoy vigilante y siempre lo reitero ante los tomadores de ICI. Desde el primer momento de transformarse este gobierno ya mostró su intención de acercarse a las mujeres y escuchar sus demandas con los diálogos que tuvo al principio y de ahí salió ese pacto que comentabas, ¿verdad? Eh, no, el pacto se firmó en el marco del proceso electoral uh -huh. antes, que antes de que Sumara fuera presidenta yes. y claro, se, se ratificaba el compromiso de Sumara cuando instala los diálogos. Y bueno, los diálogos fueron con todos los sectores del país. Entonces, el gobierno ha mostrado una apertura con todos los sectores, independientemente de qué color político sea. Y entonces eso es muy peligroso también porque siempre van a haber gente oportunista. Y siempre lo ha habido, ¿vale? Hay gente oportunista que se coloca en todos los gobiernos, sus agendas, sus intereses, por eso digo los grupos de interés, pero y los grupos que toda la vida hemos estado en situación de vulnerabilidad, cuando nos va a tocar eh, ser prioridad. Esa es la preocupación que tenemos, porque querer querer tener contento a todo el mundo es para mí sumamente difícil y peligroso, porque yo creo que debe ser un tema de prioridades. Debe ser un tema de prioridades, o sea, somos prioridad de las mujeres, somos prioridades los campesinos, somos prioridad prioridades la juventud, ¿eso cuál es la prioridad? Debe ser el tema de prioridades de quienes están en una situación de vulnerabilidad de pobreza extrema, y eso no debería ser negociable. Pero querer querer quedar bien con todos los sectores para mí es sumamente peligroso que nos puede llevar a un camino de un caos. ¿Y crees que en lo que afecta a las mujeres así han sido las decisiones que se han tomado? Por ejemplo, haber elevado a Secretaría de Asuntos de la Mujer, no Esa es como una buena decisión porque le está dando como prioridad en el gobierno al elevar de rango el organismo. Pero hay que ir más allá de eso, no sirve simplemente con nombrar. Bueno, esa ha sido, es una demanda y una conquista uh -huh. del movimiento feminista de mujeres. Ese es uno de los puntos del pacto, uh -huh. elevar a rango constitucional eh, la Secretaría de Estado de la Mujer. Fue uno de los puntos, claro, para nosotros no es, basta solo con decir que, es una, que ahora es una secretaría, Ahora basta como reestructuramos esa secretaría, cómo esa secretaría tiene poder, como de, decimos popularmente, ¿verdad? Como secretaría tiene poder para hacer cambios estructurales a favor de las mujeres en Honduras. Yo creo que ha dado un buen inicio, ¿verdad? de nombrarlo. Eh, vamos a yo creo que estos cuatro años tiene que surgir una reingeniería de esa de esa secretaría. Porque no basta solo ser tener el rango, pero no tener la, el digamos, el poder para decidir, para cambiar cosas en el país a favor de los derechos de las mujeres. Ahí hay un gran reto, pero bueno, es como decir, es una primera, medianamente una victoria para el mm -hmm. movimiento feminista, porque en el marco de la dictadura fue una de las primeras cosas que le bajó el rango constitucional Exacto. al Instituto Nacional de la Mujer. Y hablando del de pacto y de las medidas que incluye el pacto, ¿cómo quedan los derechos sexuales y reproductivos? Que sabemos que es un tema complicado en, en un país que es muy religioso. Precisamente ese es uno de los <ríe> de los nudos que ya hemos tenido acercamiento con autoridades del gobierno, con el, con el Secretario de Salud. Y no, no mencionaba, es que tenemos que ablandar al, al obispo este que acaba de renunciar, Oscar Andrés Rodríguez, y nosotros, ¿cómo que ablandar? O sea, eh, porque el como, como sociedad el... hondureña, el Estado como Estado no tenemos un Estado laico. Es un Estado uh -huh. laico en papeles, uh -huh. pero en práctica no es un Estado laico. Nosotras fuimos a, a una reunión al Congreso en el marco del Día de la Mujer, y pretendían que nosotros nos pusiéramos a orar. Las mujeres empezaron a hacer una... Se empezó a hacer una protesta que es un Estado laico. Uh -huh. Y que cómo es posible que un Congreso Nacional estemos solicitando rezar. Eh, o sea, en to, no, to, no siento si todos los espacios, ¿verdad? Pero eso nos dio una pauta que el Estado laico está a muchos años luce porque aquí las religiones, ¿verdad?, tienen, se dice que tienen, imaginariamente tienen poder en la población, pero en Honduras, en realidad, se habla que apenas un 30% pone que asisten a las iglesias, ¿verdad?, y entonces es como el es ese imaginario del poder que tienen las iglesias, pero un poder, desde una estructura de él, ¿verdad?, yo creo que ahí, Eh, no sabemos realmente, ese es uno de los temas más cabrosos para Xiomara, aparte de eso que fue uno de los temas que, que usaron, ¿verdad? La derecha la uh -huh. usó para condenar a Xiomara en su campaña política, o sea, usando imágenes barbares de hasta que de llamarla asesina a Xiomara eh por lo del tema de los abortos terapéuticos uh -huh. y bueno, El movimiento feminista no ha dejado como decir el renglón. Uh -huh. Se presentaron en el marco del Día Internacional de la Mujer, se presentaron más de 5000 firmas que se recogió una campaña sobre el sobre el era sobre la PAE, la, uh -huh. la sobre la pastilla anticonceptiva. Uh -huh. Porque eh, lo del aborto terapéutico tocó una lucha así como en Argentina, en otros países. Uh -huh. Eh, una lucha porque lo elevaron a rango constitucional la reforma del aborto terapeuta. ¿Qué significa rango constitucional? Que de 128 diputados necesitaríamos 86 votos para re, re, para revocar esa sí, sí. elevación de los derechos sí, sí. De, derechos sexuales de las mujeres al rango sí, sí. constitucional, que no podemos hablar de aborto terapéutico en este país. Sí. O sea que cualquiera de nuestras compañeras Cualquier mujer que aborte en este país, por cualquiera de, la, de esas tres causales, podría ir presa. Eh, bueno, continuando un poco con la lucha de los derechos de las mujeres, para poner un poco en contexto a nuestras oyentes y a nuestros oyentes, usted ha comentado antes que siete de cada 10 personas están en una situación de pobreza y cinco en una situación de extrema pobreza. De este dato, las mujeres eh, no sé, son el 80% o incluso más, el 80% de, de la población. Entonces, eh, si nos puede explicar un poco sobre esta situación, también sobre el no derecho a la tierra. No... Las mujeres en Honduras somos el 52%. Eh, las mujeres del área rural significamos más de 4 millones de personas. Eh, sobre el tema del derecho a la tierra... Eh, se estima que va de más de 2 millones de mujeres, 1.5 millones podemos estar vinculadas a, a, a la producción agrícola. Uh -huh. de, en Honduras, de cada 100 mujeres, 86% no tienen acceso a la tierra. eso es una situación de desigualdad. Los datos también nos arrojan que el INAH en los 12 últimos años de procesos de titulación apenas tituló unos... 7800 títulos en 12 años de esos 7800 títulos le tituló a las mujeres apenas el 27% pero oh, después de ese 27% que tituló a las mujeres en que eh, eh, lo, los tamaños de las parcelas uh -huh, es parece. como una burla ¿va? Eh, a los hombres le dan 5 manzanas y a las mujeres les dan un cuarto de manzana o menos del cuarto de manzana entonces es un tema de desigualdad Otro de los problemas que enfrentan las mujeres sobre el tema de, de acceso y control de la tierra es el tema de la legalización de la tierra. Uh -huh. eh, los estudios nos arrojan que la institucionalidad no se preocupa por hacer titulaciones, eh, como decir, 50-50. Eh, si, si es pareja, debería ser titulación de las uh -huh. parejas, dándole el derecho del 50% a las mujeres y el 50% uh -huh. a los hombres. Exacto. Ese ha sido uno de los de las luchas de las mujeres en Honduras que se los han negado y que aunque no estemos de acuerdo con la ley de, de reforma agraria lo estipulan en, el, en un articulado pero nunca lo aplicaron es lo único que podemos rescatar de la ley de, de, de desarrollo uh -huh de agrícola. Entonces, eh, es la situación de, de acceso y control de la tierra para las mujeres es sumamente precaria en este país, así como digamos, el acceso al crédito aquí es casi imposible para una mujer campesina. Entonces, toda esa situación de negación de los derechos económicos de las mujeres y que está vinculado a la al ambiente, a la tierra, a todo nuestro todo nuestro territorio es una Es como decir, debemos de refundar uh -huh. la institucionalidad en relación a los derechos económicos de las mujeres en Honduras. Porque es es una situación tanto para las mujeres rurales como para las mujeres urbanas. Uh -huh. Ninguna casi, bueno, claro, la brecha se, se va ampliando uh -huh. cuando somos mujeres rurales, pero aquí en Honduras las mujeres son las que menos propiedad tienen. Es por eso que tenemos problemas para el acceso rural a créditos porque no tenemos bienes, entonces si no tenés un pedazo de tierra para una vivienda, para para producir, nunca vas a tener bienes y por lo tanto nunca vas a tener acceso a créditos para hacer iniciativas económicas, entonces ese es uno de los, de los planteamientos que estamos trabajando, el acceso y control de la tierra que estamos acercándonos con el Instituto Nacional Agrario, con las tierras incautadas. Estamos tratando de ver si hacen un programa de crédito solidario para las mujeres. Realmente, eh, ayer que tuvimos la feria, uh -huh. te das cuenta y lo palpas. Las compañeras llegan y te dicen, es que mira, este es mi, mi propio esfuerzo, pero no tengo donde, no un espacio donde vender, no tenemos acceso a mercados, eh, no, no tengo ni siquiera un capital a mujeres. Aquí en Honduras los bancos son unos extorsionadores nos cobran de intereses casi el 40%. En Honduras se, se calcula de 30 a 40% de intereses en la banca privada. Es por eso que nosotros hemos estado exigiendo que se implemente un programa de crédito solidario para las mujeres. Nosotros lo etiquetamos como para las mujeres rurales, porque si lo ponen en general, nunca llega a las mujeres rurales desde el 2015. Uh -huh. eh, esa es una de las promesas que se ha pactado en el pacto con Ciomara. A ver si realmente lo pueden implementar porque el sistema financiero del país está hecho para excluir a los que menos ingresos tienen. Y esa es una realidad y, y en Honduras enfrentamos altos niveles de desempleo. En Honduras tenemos el 50% de la población que no tiene acceso a un empleo y un estudio que acabamos de arrojar nosotros, de cada 10 mujeres el 95% no reciben ingresos por su trabajo del cuidado y trabajo agrícola. ¿Se imaginan? El 95% de las mujeres. O sea, es por eso, entonces hay que vincularlo a todos los grados de violencia y de femicidios que hay en este país, ¿verdad? Porque las han condicionado a estar con... Estar condicionada económicamente de terceras personas uh -huh. y eso es grave para hoy o sea no nos toman como ciudadanas para uh -huh. no somos nada de tercera categoría pero somos las ciudadanas las que sostenemos la economía porque uh -huh. sostenemos lo, la, los cuidados en la familia en las comunidades sostenemos eh, los trabajos agrícolas pero no hay un reconocimiento De, esa, de ese aporte económico que hacemos a las mujeres. Es por eso que hay que plantearse en este Gobierno de Xiomara una política de los cuidados. Estamos planteando una política de los cuidados para que realmente eh, va, vayamos valorizando el aporte económico que hacemos a las mujeres, en la familia en las comunidades, y nosotras debimos hasta en nuestras organizaciones. Entonces, eh, va a ser interesante empezar a discutir con, con las autoridades lo que es las políticas de los cuidados. Precisamente este año vamos a hacer vamos a iniciar como decir la grados de sensibilización. Vamos a hacer un foro nacional con autoridades en el marco de la plataforma de los cuidados que es vinculada a Plataforma 25 de noviembre. Entonces yo creo que tener la vinculación, si ustedes miran, somos el sector de las mujeres rurales pero hemos llegado más allá cómo nos conectamos con el movimiento feminista porque es que nos conectan, como decimos todas a todas nuestras pasas las todo tipo de violencia, seamos de que de cualquier tipo de clase, las mujeres, las campesinas, las indígenas. Claro, hay que diferenciar las otras tipos de violencia que pasan las campesinas, las indígenas, lo racial, la discriminación uh -huh. que no que muchas veces Sentimos en eh, mayor grado verdad las campesinas, la exclusión permanente, las menos oportunidades que llegamos. Esperemos que en este gobierno las comunidades rurales, y especialmente con la participación de las mujeres, sea un enfoque bien diferenciado. Hay que seguir insistiendo con las autoridades que no se trata de ser político para las mujeres. Es que las políticas... no, pero dentro de las mujeres tenemos diferencia y tenemos condiciones diferentes. Y una de las cosas es mejorar los niveles de educación en las comunidades rurales. No es posible que en Honduras sigamos teniendo maestros unidocentes, un maestro para seis grados. Eso es eso no es calidad. Entonces, cuando vamos a aspirar que a través de la educación nuestra gente mejore su condición. Uh -huh. Estamos peleando becas, tenemos que pelear las becas para los hijos de campesinos y campesinas que puedan irse profesionalizando, claro, en grado de, como decíamos nosotros, no profesionalizarme para irle a servir al rico, para ir a servirles a una maquila, sino profesionalizarme para hacer desarrollo comunitario. Desde esa visión debe ser, desde esa visión, desde mi contexto comunitario, porque si nos siguen formando con esa educación bancaria, para nosotros eso no va a funcionar Y entonces eh, ahí en la importancia del movimiento campesino. No soltar, más bien debe de fortalecer, buscar que el gobierno le apuesta a nuestros procesos de formación desde esa educación popular, desde las necesidades de en las comunidades. Eh, muchos retos tenemos, queremos uh -huh. refundar el país, estamos conscientes, no lo vamos a hacer en cuatro años, pero y tenemos que seguir trabajando, politizar la nuestra mente y nuestras luchas con una identidad de clase. Porque en Honduras, como decimos nosotras mismas, aquí está bien marcado el tema de la identidad de clase. Aquí es una lucha de identidad de clase. Porque el poder tiene, se ha agarrado en la estructura del Estado y ha abandonado a los pobres para en costilla de a costillas de del 70% de la población. Ellos viven millonarios, ricos. En Honduras hay ricos, millonarios, en un país tan pobre. Entonces eh, la... Yo creo que las escuelas de los movimientos sociales deben de jugar eso. Debemos trabajar fuertemente la lucha de clases. Tenemos que hacer entender a la población general aquí eh, que, que estamos en eso. Hay un hay el, grupos de poder que no van a dejar gobernar. No tan fácil de asomar y que también siento que hay condicionamiento. Recuerden que Honduras también juega una línea estratégica geopolítica para los Estados Unidos. Y en la región centroamericana hay muchos problemas. El Salvador, Guatemala, Nicaragua, que está sumamente complicado. Uh -huh. Entonces, Honduras juega un papel geopolítico sumamente importante y ya lo vimos, ¿verdad? Desde que tomó posesión Xiomara, el acercamiento de la embajada gringa. Sí, y ahora, Durante todos los gobiernos de Juan Orlando no tuvimos embajador. Ahora sí vamos a tener un embajador. Entonces esas cosas eh, deben de preocuparnos. Aparte de eso, de toda la, la crisis social. A, aparte de eso que está luchando contra la corrupción, altos niveles de corrupción. Porque en Honduras de cada, cada, cada lempira que, que se invierte, el 40% se va en corrupción. Entonces, y es estructural, ¿va? no es una persona, es la estructura del Estado. Entonces, si miran, no está difícil. Eh, esperamos, bueno, por lo menos tenemos la, la tranquilidad, como dice la gente. No hemos tenido un desalojo en, en estos 87 días de, de gobierno de Xiomara. Se han hecho todos los esfuerzos humanos. Aunque tenemos la estructura legal, o sea, del Poder Judicial, está intacto en sí. beneficio de los grupos de poder que han gobernado estos 12 años el ministerio público bueno tenemos cambios en el poder ejecutivo y en el congreso nacional eh, una, una muestra de eso fue que anoche en el congreso nacional se derogaron las, las, las, las sedes eso uh -huh. es una victoria para el pueblo hondureño es recuperar la soberanía nacional uh -huh. pero tenemos que seguir vigilantes para que no se vaya a inventar otra estructura de cómo operar las, las famosas verdad ciudades modelos para sí, nosotras. Sí. Entonces, si miran, muchos retos, mucho trabajo, uh -huh. y, y retos para el movimiento de mujeres, para el movimiento campesino, es un tema de unidad. Uh -huh. Venimos arrastrando, creo que un tema de la unidad. Y ahorita con los cambios de gobierno, la gente está como mucho a la expectativa pero como que no miramos que arrancamos va como un movimiento entonces es como que no visibilizar cuál es tu papel en un gobierno sí. pero la gente tenemos que entender que si este gobierno debilita el movimiento social el gobierno se puede caer porque los movimientos sociales son los que hacen los balances y, la, y la, las comunidades se mueven a raíz de esa actividad que tenemos como movimiento. Así que ese es un panorama que tenemos y nosotras seguimos ahí con la agenda de mujeres clara. El movimiento campesino igual tiene una agenda clara. Esperemos que podamos refundar la institucionalidad agraria en Honduras. Es la oportunidad, ¿verdad? Si no lo logramos en este gobierno, ya no lo logramos. Es la oportunidad también de, de apostarle a refundar la institucionalidad agraria en Honduras que está sucediendo abandonada, casi está desaparecida, ¿verdad? Si hubiera llegado otro gobierno a derecha, hubieran desaparecido totalmente lo que poco que hay vinculado a la, al, al agrario. Esperemos que que se muevan cosas, ¿verdad? Y, y a seguir fortaleciendo el movimiento. Si no, el gobierno no se va a mantener. Gracias. Muchas gracias Wendy, esperamos que, que se aproveche esta apertura del gobierno eh, para sacar adelante todos estos retos y todo este trabajo y cambios, pero que el movimiento siga activo y siga vigilante, sea impulsor de esos cambios y sobre todo los cambios que esperamos para las mujeres hondureñas. Así es, gracias y un saludo. Bueno, ba, e, soiko lurreta murmur luze honi bukaera emoteko, ba, gure agendararekin gozas. Hasteko webinario batekin gatozki zue, nekasarien antolakuntza ikuspegi feministatik. Nekasarien erakunden arteko elkarrizketa gunea, helikadura zubironatuasunetik abiatuta, alternativa feministak ere ikitzeko aurrera penei, zailtasunei eta estrategi buruzkoa izango da. Online eta e, honetan kontuan izan, ba, bueno, ba, e, es, esoi kordutegi batean izango dugu, maia txaren bostean, egordeko hamabietan e, bizi lurre kantolatzen dugu, geokantelatzen dugu, autobomo bat ere bada, baina nola oraink honetan, e, Korea eta Indiako edo Sri Lankako eh, emakume baserritarri parte hartuko duteste duten eta hor ba bueno ba baldintzatzen digu ba eguerdiko 12 izango da gogoratu maiatzaren bostean tean eguerdiko 12 eta izen emateko ikerketa habildua bizilur.org@ emailaren bitartez egite sakuzu. Eta neguko ausolanak utzitako hau saporeko suoaren ondoren etzaldeko emakumeak Udaberriko beste topaketa batera gombidatzen gaituzte. Horengoan, urdu lizen isango da. Meriren proiektua ezagutzeko, peuma proiektua, eta Udaberriko baratzea prastatzen lagunduko diegu. E, beti bezala amaiketako haramango dugu denon artean partekatzeko, eta horreiz gain, etzaldeko emakumeek, zertan ari diren kontatuko digute, eta gure artean esagutzeko aukera ere izango dugu solana mailatzaren zazpian izango da hamarretatik ordu biak arte, esan bezala orduri zen eta izen emateko etxaldeko emakume habildua gemail.comera, idatzi behar duzuen. Eta bizilurrek eta ondaromamilakarteek e, Elkarlanean gartutako Euskal Herriko Arrantz artizabari buruzko dokumentala itsasueko ba, bere bidea jarraitzen du, eta Euskal Herri eta hirietan biragititen, e, Urrengo emanaldien berri emango dizuegu. Lehenengoa, apirilak 30 honetan, Zapatuan Arratsaldeko 7 e, arteako herriko bentan. Eta urrengoa Urruñan maiatzak zeian, an e, eh, Arratsaldeko zineman. Urruñako Hitzasmendi zineman. Gogoratu, eh, aurretik sardinada bat egongo dela, sardinada herrikoia, ja, eta, bueno, ba, gonbidatuta zauzie, e, e, bertara joateko eta zuen herrietan e, e, ba, bueno, dokumentala eman nahi baduzu edo orkestuena izan ez gero, idatzi elbide honetara, arremanak, abildua, itxasoiko.euz. Eta guztu handiz, e, zuenera horri bilduka gara. Buen iratzen, bau izan da zena, Hemendik eta amaboste egun barru berrirore izango gaituzue zuen zuekin, ez dakik gugu baren, edo beste aguz batzu, baina bitartean, egin eta saindu? Agor... Thank you.